Agustina García, diputada por el Radicalismo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo.、Eh, bueno, y saludar a toda la audiencia que nos está escuchando en esta mañana. Has presentado un pedido de informes por el último episodio de violencia institucional o policial que conocimos. Contanos. Sí, así es. Bueno, a partir de la, de la nota que, que han sacado desde q u e r m é s sobre lo ocurrido el día domingo durante el Día de la Madre,、eh, no, nos pareció pertinente y adecuado. Eh, poder pedir las explicaciones de, de qué es lo que ha sucedido、eh, en, en esa casa、eh, y que, que el ministro de Seguridad pueda dar las explicaciones necesarias. Digo, me parece que cuando él fue、eh, y nos visitó en la Cámara de Diputados, estas, estas cuestiones, esta, estos actos de violencia institucional se le plantearon y, y dijo no, no negar、eh, ningún. ningún Informe a quienes, a quienes lo, lo pidan、eh, respecto a estas acciones y es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Bien, respecto de, de esa charla que tuvieron con el ministro,、eh, que, que si bien fue breve, no sé si se、si、profundizaron lo, lo que se deseaba, pero les había quedado clara la voluntad política de mejorar en estos aspectos. Sí, a ver, la realidad es que fue sumamente breve la charla porque de hecho、eh, la reunión estaba pactada para、eh, solamente que dure una hora.、Eh, Cosa que nosotros, como, como diputados que, que no tenemos acceso a todos los ministros de, de la misma forma que lo tienen los diputados del oficialismo, pedimos que se quedaran el tiempo que fuera necesario porque creemos que、eh, debemos recibir las explicaciones、eh, por parte del Ejecutivo Provincial que corresponden, digo, y más tratándose de hechos de violencia porque fue,、eh, fue el motivo por el cual. El ministro de Seguridad y el ministro de Gobierno visitaron la Cámara de Diputados. La realidad es que se mostraron、eh, abiertos a, a, a evacuar dudas y a, a trabajar en conjunto para que estas situaciones no, no se sigan dando. Pero la realidad es que las seguimos viendo a lo largo y ancho de la provincia. Sobre este episodio puntual que ocurrió en Zona Norte,、eh, ¿indagaron un poco más a, al margen de, de nuestro artículo periodístico? ¿Pudieron hablar con la mujer? ¿Pudieron hablar informalmente con alguien más? Sí, hablamos informalmente con, con gente que se ha acercado al, al lugar y que, que también bueno, ha hecho un poco la, la nota,、eh, pero la realidad es que estos,、eh, este hecho que ha ocurrido en Zona Norte con esta mujer en particular、eh, no escapa a otros, a otros hechos que, que siguen ocurriendo en Zona Norte. Digo, particularmente eh, vemos eh, todos los días y todas las semanas hechos de violencia、eh, en, en esa zona de la ciudad. Eh, y particularmente con una comisaría,、eh, me parece que, que hay algo más de fondo que, que analizar y ver que solamente un hecho particular con, con lo que ha ocurrido con esta señora, que además、eh, cabe aclarar,、eh, me parece que es、eh, totalmente preocupante porque son policías、eh, contra una mujer, contra una mujer mayor. Digo, me parece que, que hay otras cuestiones que, que preocupan muchísimo más. Al final. Eh, un montón de, de, de charlas y, y capacitaciones en, en el marco de la ley Micaela y, y no sirven de nada porque vemos que, que policías salen a agredir a mujeres y, y, y la realidad es que, que no está bueno. Digo, me parece que hay un montón de, de cuestiones a analizar y a debatir. Eh, y, más, bueno, ahora, y más ahora que, que estamos esperando el ingreso de la nueva ley, del nuevo estatuto de la Policía de la Pampa,、mm. me parece que hay cuestiones de fondo a ver, digo, respecto a, a, la, a la actuación de la policía. Bien. Agustina, te cambio un poquito de tema.、Eh, si bien estamos en medio de la pandemia, la cuarentena, también es, se está orejeando un año que es electoral y hay. Movimientos genuinos que se mezclan con operetas este, de, de prensa, vos apareciste en alguna de ellas. ¿Cómo ves este momento puntual del radicalismo? Sí, bueno, si bien、eh, es un año complicado y, y justo un año previo a, a un año, año electoral, quienes militamos en los distintos espacios políticos sabemos que、eh, es el año donde se tejen todos los acuerdos. Me parece preocupante, primero decirte esto, me parece preocupante que, que se esté hablando de candidaturas、eh, y de cargos en un momento como estos. Digo, me parece que, que nosotros tenemos que poner el foco en otras cuestiones. Digo, hay, hay desempleo, hay indigencia, hay pobreza,、eh, hay, hay reclamos en cada uno de los puntos de nuestra provincia,、eh, hay, hay jóvenes que están reclamando Eh, algunas cuestiones que tienen que ver con, con las juntadas y demás. Digo, me parece que, que hay,、eh, hay que poner el foco en otra cosa. Digo, no, no podemos seguir viviendo en una burbuja, discutiendo cargos y, y ver eh, eh, a ver quién, quién, sigue, quién sigue teniendo estos lugares de, de poder.、Y、me parece preocupante. Digo, no creo que, que la política deba ir por ese lado hoy en día. Eh, y, y me preocupa también que de dentro del radicalismo se estén esté viendo estas cosas. Digo, me parece que, que no está bueno. Yo fui parte de,、eh, también de, de una noticia periodística que, que la verdad、eh, no... No, no estuvo bien, digo, me pareció que un poco desafortunada, primero porque no fui consultada y después porque no me he sentado con nadie a hablar de ningún cargo. De, a, ni aclaremos, de para, para, aclaremos para quien no está en el, en el ruido que、eh, en un medio castense, creo, daban a entender que ya había una especie de arreglo tuyo para ir en una fórmula con Martín Maqueira, una cosa así era, ¿verdad? Así es, sí, yo como, como bien lo aclaré.、Eh, No, no me he sentado con nadie a hablar de ningún tipo de candidatura y no lo voy a hacer en, en estos momentos por los que estamos atravesando. Digo,、eh, a mí me preocupan、eh, otras cuestiones. Además, yo tengo un compromiso con los pampeanos que debo ocupar durante cuatro años la,、eh, la, una banca en la Cámara de Diputados de la provincia. Digo, me parece que... Que, que no está bueno que se den estos tipos de, estas tipa, estos tipos de, de noticias por una cuestión de que、eh, primero yo no fui consultada y después no me senté con nadie a hablar de candidaturas porque no creo que sea el momento. Bien, y más allá de eso, Agustina, de los nombres, de tu caso particular, ¿crees que el radicalismo sí debe seguir en una alianza con el PRO? Que ¿Ese que es el camino que tiene que seguir el radicalismo? La realidad es que, que, que no lo sé, digo, no es una decisión mía ni, ni, ni mi opinión va a ingerir en, en, en lo que haga el partido, digo, ¿Por sino r、no? que es una, decisión, porque es una decisión que toma la convención provincial, digo, me parece que、eh, son tres convencionales por comité y, y cada uno tiene、eh, voz y voto para decidir cuál es el destino del, del partido, digo, yo puedo ir y opinar, no soy convencional. Pero puedo ir y opinar como diputada. Digo, me parece que, que, que es, mi opinión、eh, no, no va a ingerir en el voto de cada uno de los convencionales. Pero, Digo, Agustina, ¿qué, forma... ¿qué, ¿qué mirada podemos tener de la política si alguien que es diputada provincial en un partido que se, que se jacta de su participación, su democratización, dice que su opinión no, no, no, no tiene sentido? ¿Cómo, no, cómo no, digo, no, digo no, te, no digo que no tenga sentido sino digo que no tiene ningún tipo de injerencia en la decisión de todos los convencionales digo, me y parece cuál, es tu, cuál es tu opinión es, sin injerencia mi, mi opinión <risas> mi opinión la verdad es que yo soy una persona que、eh, estoy a favor de las alianzas me parece que las alianzas、eh, vienen a vienen a sumar digo cualquier tipo de alianzas digo la, la, la, la del frente de todos la Eh, el, en su momento, el PREPAM, digo, me parece que, que vienen a sumar siempre y cuando、eh, se respeten、eh, las ideologías y decisiones de cada uno de los espacios políticos que le integran. Digo, me parece que, que ahí está la clave. Yo creo que una alianza con el PRO,、eh, sin duda, tiene que estar encabezada por la UCR y no por el PRO, porque、eh, ya, ya hemos ido a un cambiemos、eh, en conjunto que, donde las opiniones y, y nuestras ideologías y nuestras formas de, de hacer política no fueron tenidas en cuenta. Eh, y eh, los resultados están a la vista. Digo, me parece que,、eh, sin duda, si, si se va a una alianza, lo que, hay que, lo que hay que marcar y hay que resaltar, y, y es, en esta la convención provincial siempre ha sido muy clara, que la tiene que encabezar el, el, el, la UCR. De hecho, digo, en, en, 2019, en febrero de 2019 tuvimos que ir a una interna para definir el candidato a gobernador, por diferencias en estos sentidos. Digo, me parece que. Eh, que, que sin duda, si, si, se sigue con, si, se, si la decisión、eh, de la convención es continuar en Cambiemos o en Juntos por el Cambio,、eh, sin duda, la, la, Juntos con, por el Cambio lo tiene que encabezar l o u s t e d Muy bien. Agustina, muchas gracias. Y si quieres agregar algo más sobre el tema que fuera, te escuchamos. No, te, les agradezco a ustedes por, por darme el espacio cada vez que,、eh, que sale un proyecto mío. Y simplemente volver a remarcar la preocupación、eh, hacia los hechos de violencia institucional que estamos sufriendo los pampianos en, en distintos puntos de la provincia. Gracias de vuelta. Adiós. Agustina García, diputada provincial por el radicalismo, pidió informes por el episodio que reflejamos en Radio Kermés: el ataque que sufrió la vecina de zona norte de Santa Rosa, Luisa Bravo. La comunicación no es una herramienta de lucro. Es una herramienta para la transformación. Radio Carmes, 106-1, la radio comunitaria.